¿Qué tal, Pali? Buen día, buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, todo y bueno, tranquilo. Bueno, con pilas, con pilas el lunes. Hay sí. que arrancar a pleno. Tal cual. Tenemos alerta amarillo, Mauro. ¿Alerta amarillo? ¿Por sí. qué? ¿Por lluvia? Sí, lluvia fuerte. Oh, qué novedad. Hace tres días que está lloviendo. Sí, pero lluvia fuertes dicen. Ajá. ¿Cuándo? Ajá. Eh, para hoy. Ajá. qué hora? Eh, no, no tengo horario, no. Tanta precisión no me pidas, Mauro. Pero lluvia fuerte, bueno, eh, sí, ¿qué sí. sería con tormenta, con claro, con, sí, sí, sí, con mucha, mucha llu... eléctrica también, sí, mucha lluvia, ajá, sí. bien, sí, bueno, sí. hasta hasta hace un ratito estuve chequeando el pluviómetro de la cooperativa, 30 milímetros, ¿vieron? Ah, mira, bueno, hay que verificar eso con el con el servicio meteorológico ahora nueve menos cinco, que es el momento donde atienden los teléfonos cuatro veintitrés cinco el histórico número del del Servicio Meteorológico, y ahí van a tener una precisión. Y si no esperar, el, el mail de, de, la, de la policía, que también mide la lluvia, pero te digo que va a andar más o menos en eso. Cambió, ¿viste? Ahora eh, tiene página también la policía. Ahora tiene página, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí así que se puede eh, chequear ahí. Che, se puede mirá, chequear... Eh, sí, se puede chequear ahí el, el registro de lluvia de cada localidad. Que mide tanto, la, que algunas mide, personas sí. tienen pluviómetros eh, caseros. caseros. Sí, tal cual. Sí, tenés razón. Pero bueno, por ahí eso no, no tiene una precisión. Mm. Sí, Pero más o menos sí. en 28.30 eh, estos días, hasta las 7 de la mañana llovió toda la noche. Te digo porque mm. me desperté varias veces, mm. porque se ve que el, los vecinos han traído más perros de los que tienen y estuvieron llorando toda la noche. Así que mm. me desperté varias veces, 3 de la mañana, cuatro y media, bueno. a las 5 y a las seis y media para levantarme. y todas las veces que me levanté estaba lloviendo. Una lluvia débil, tranquila, mm. sin romper nada, como ha pasado durante todo el fin de semana, pero bastante eh, contundente la lluvia, porque eh, algunas calles ya de los barrios de la de la ciudad de Santa Rosa, ahora les voy a mostrar porque anduve dando vueltas hace un ratito, anduve por el Nelson Mandela, por el este Ara San Juan, por el barrio Escondido, También me mandaban algunas fotografías del norte de la ciudad de Santa Rosa. Ayer en el barrio Nelson Mandela se encajó un colectivo en Cabero y María del Carmen Campos. Eh, ahora pusieron unas vallas desde la municipalidad. Ahora en un ratito les voy a mostrar la, la fotografía. Más allá de que la lluvia ha sido tranquila, pero persistente, igual trae algunos inconvenientes en las calles de Santa Rosa, que muchas de ellas están bastante, bastante eh, deterioradas. Otras, están con asfalto, pero tienen mucha tierra y algunos pozos también y después la toda la zona de mucha obra que lamentablemente por estos días no se puede trabajar, pero sí este se complica el, el paso mm. y este y el y el manejo de, de las personas que andan o en bicicleta o en moto así que estos días hay que tener paciencia por lo menos hasta el miércoles que limpie bien. Para tener un poco de sol, pero también para que sequen un poco las calles. Tal cual, Mauro. Te iba a comentar que la alerta es por lluvias, eh, para hoy lunes, acá en, en la región, y dice que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros. bien bueno, bueno por que... lo menos 50 van a llover sí sí se espera eso para hoy eh, en esta parte de... eh, todos estos días que hubo lluvia estuvo lindo porque no rompió nada estuve re... estuve recién visitando visitando dándome una vuelta por el cuenco del barrio escondido uh -huh. y está bastante vacío no no se llenó ni mucho menos las calles sí están muy muy rotas y llenas de agua pero bueno eso los vecinos saben que cada vez que llueve las calles están así La calle Gandhi, que es la calle principal del barrio, está bastante seca porque más allá de que llovió se fue, se fue este, eh, un poco eh, el agua se fue canalizando hacia hacia el, hacia el cuenco que tienen ahí en el barrio, pero también hacia los desagües que tienen sobre la ruta nacional 35. Así que el barrio está bastante bastante zafable... Hay que andar con con cuidado porque hay muchos pozos en la calle de tierra. pero el cuenco está vacío, hay muy poca agua, estaban andando las las, las bombas que recién estuve estuve escuchando, así que el barrio viene zafando. Hay otros barrios más complicados, como por ejemplo, en Nelson Mandela, que tiene algunas calles asfaltadas, pero muy rotas. Ayer, como les decía, un, un colectivo del Emtu quedó encajado, tuvieron que cortar la calle ahí en María del Carmen Campos y Cabero, porque eh, justo quedó... este Eh, clavado ahí en una esquina, justo en una de las paradas, así que se complican las calles en Santa Rosa cuando llueve, ya lo sabemos es una fue una lluvia bastante tranquila que no rompió demasiado pero algunas calles que ya vienen complicadas se terminan rompiendo del todo. ¿Cuánta falta hace Garitas en la ciudad de Santa Rosa? Y lo vemos en estos días de lluvia, donde la gente tiene que esperar el colectivo abajo del agua y la verdad que hacen falta Garitas la municipalidad de Santa Rosa Eh, puso algunos refugios o hizo algunos refugios eh, en algunos barrios, en el barrio este, Ara San Juan o eh, en el barrio Nelson Mandela, eh, perdón, eh, Ara San Juan y Pueblos Originarios. También hizo un refugio en el norte, en el barrio Obreros de la Construcción y también en Villa Parque, pero en muchas calles, falta aunque sea una garita como para guarecerte de esta lluviecita. Eh, por ejemplo, ayer... Había familias enteras esperando el colectivo sobre la calle Gaich, que tiene una sola garita, y la verdad es que la calle Gaich es una calle muy larga y tiene muchas paradas, la línea 7 y la, y la línea 8, y la verdad es que faltan garitas, porque la gente tiene que esperarlo, eh, tiene que esperar el colectivo eh, a la intemperie. Entonces, muy, pero muy complicado. Ojalá que eh, la municipalidad vaya de a poquito eh, mejorando ese servicio. Por supuesto que militamos el. la municipalización del EMTU, pero también necesita este, otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los refugios para esperar el colectivo. Tal cual, Mauro, sobre todo en días como eh, los que venimos teniendo, eh, con mucha lluvia. Exactamente. Ahora, en un ratito, en media, en 20 minutos, las tres centrales eh, de trabajadores, las CGT, las dos CTA, le van a entregar un petitorio al diputado nacional Martín Arduain. Por lo que me dijeron, lo va a recibir él en mano. Lo que sí. le van a decir ahí en ese petitorio es... Martín, ponete las pilas y votá en contra del DNU, sí. básicamente. Por supuesto que en otras palabras, pero le van a pedir que vote en contra del DNU eh, sí. como diputado nacional. Eh, así que veremos qué pasa, eh, si lo recibe y sobre todo qué dice, y en un rato se los cuento. Bueno, dale, bueno, estamos con eso entonces, Mauro. Eh, nos reencontramos luego. Dale, hasta luego.